Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, son las 9 de la mañana, les damos la bienvenida a este programa La Glorieta, de hoy martes 6 de abril, hemos pasado la Semana Santa y ahora queda esperar... Si sí podemos ganar la carrera al coronavirus y evitar la entrada de esa cuarta ola. Para ello es clave el cumplimiento de las normas y restricciones, aunque estemos cansados, y acelerar la vacunación. Hoy martes y mañana miércoles está previsto vacunar en el pabellón polideportivo del Toscar a unas 6.000 personas menores de 65 años con la vacuna AstraZeneca. Los nacidos entre 1956 y 57. Sanidad ya les ha citado vía SMS y el alcalde, Carlos González, ayer, lunes de Mona, animaba a las personas a acudir a esta cita porque es muy importante. A todos ellos se les administrará la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Eso supone que aproximadamente unas 6.000 personas de nuestra comarca están citadas para ser vacunadas en el Polideportivo Municipal de El Toscar, que sea adecuado para llevar a cabo un proceso ágil, cómodo y seguro. En definitiva... Continuar con la vacunación significa seguir avanzando en el objetivo de inmunizar a la mayoría de la población como estrategia en la lucha contra la pandemia y como herramienta para frenar la cuarta ola y para que sigamos teniendo tasas de incidencia que nos permitan ir recuperando espacios de normalidad. Hoy es martes y esperamos eh, poder ofrecerles en la ronda de noticias la actualización de los datos del COVID por municipios. En la última, que se realizó el viernes por parte de la Consejería de Sanidad, la incidencia en Elche subió ligeramente, situándose en 26 casos acumulados por cada 100.000 habitantes, una tasa que sigue siendo buena y que nos mantiene alejados de momento de esas zonas de riesgo extremo y de la tendencia al alza de algunos puntos del país donde la incidencia ha provocado que se tengan ya que aplicar más restricciones. De ahí la necesidad de que se cumplan las medidas. Hoy en nuestro programa vamos a entrevistar al concejal de Seguridad Ciudadana Ramón Amat para conocer más detalles de ese dispositivo especial de Semana Santa y en el que la policía local ha registrado un total de 350 propuestas de sanción. ...además en unos minutos tendremos la tertulia política de los martes... ...con el concejal de Compromís Felipe Sánchez... ...y la portavoz de Ciudadanos Eva Crisol... ...y entrevistaremos sobre las 10 de la mañana... ...a uno de los representantes sindicales del Ayuntamiento... ...para abordar el problema de los interinos... ...por otro lado, les advertimos hoy, sobre todo a los conductores... ...que esta semana será algo complicado... ...muy complicado circular por algunas calles del centro ya que han aprovechado las vacaciones escolares para eh, pues cortar de forma parcial el tráfico y total en algunas calles con motivo de las obras de remodelación del pavimento de calzada que se, va, han, se van a realizar. Hoy martes, por ejemplo, los trabajos de estresado y asfaltado ya han comenzado en la calle Diagonal del Palau y en el Puente de Alta Humida. Solo se ha habilitado un carril para el tráfico rodado en estas vías. Y después de esta advertencia para los conductores, pues vamos a comenzar con la música que hemos escogido para hoy y lo hacemos con dos voces femeninas, la de Sole Jiménez y Alba Engel. Dat en dat ik niet que en dat ik niet mag, en dat ik niet mag, niet mag, ik niet dat Esta vez porque no sí. sé si voy a Otra voz femenina con fuerza es la de la cantante y actriz norteamericana Andra Day, quien interpretó, además con éxito y con premios, el papel de Billie Holiday en su película biográfica. Father than tree. Ik ga de 63, 62. pero ga de pedaal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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Todos los martes, en La Glorieta, tertulia política. Pues es martes 6 de abril y tenemos la tertulia política de los martes. Y los participantes de esta semana son el concejal de Compromís, Felipe Sánchez, a quien lo tenemos en los estudios de Teleelch en Radio Marca. Buen día, Felipe. Buen día, ¿qué tal? Y eh, de forma telemática, no presencial, tenemos a la portavoz eh, del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol, a quien también damos la bienvenida este martes, 6 de abril. Muy buenos días, Eva. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues hemos pasado la Semana Santa. Primero, valoración de la Semana Santa, una Semana Santa típica, pero bueno, tendremos al concejal Ramón Abad... En, unos, en una hora aquí para que nos dé el balance de las propuestas de sanción, de cómo se ha comportado la ciudadanía en esta Semana Santa. Pero eh, ¿cuál es, eh, el, la situación, la tasa de incidencia sigue siendo baja. Seguimos estando alejados de la zona de riesgo y hoy mismo ha comenzado ya esa vacunación a los menores de 65 años en el pabellón del Toscar. Esto parece... Lo de la vacunación parece que se puede agilizar. Felipe Sánchez, ¿qué información tienen ustedes como equipo de gobierno desde Sanidad? Eh, hemos visto que en el pabellón Esperanza Laj la semana pasada se vacunaron al profesorado y personal no docente y ahora esta semana comienza una, una vacunación masiva también para la población menor de 65 años con AstraZeneca. Eh, ¿Por qué este cambio del pabellón al, del Toscar al Esperanza Lag y no en IFA? Bueno, pues eh, en este caso tengo que decir que de, de, no tengo una certeza absoluta sobre el cambio. Sí que es verdad que en el Toscar eh, pienso que va a ser precisamente por lo que es una vacunación masiva. El Toscar eh, tiene mayores dimensiones en pistas, en, en, en tamaño, para, para precisamente esto, para hacer esta vacunación masiva. Con lo cual se, creo... Si no me equivoco, que podríamos decir que en el Esperanza Lag teníamos un tamaño de dos pistas y en el Toscar vamos a tener un tamaño de tres, con lo cual se va a ganar en espacio con lo cual también se va a ganar en agilidad a la hora de, de vacunar. Eh, y ya, bueno, como tú muy bien has, de, has dicho, hemos entrado en una fase ahora de vacunación que es eh, también de otra franja de edad, ya lo cual es una muy buena noticia porque significa que vamos avanzando en esta vacunación, que es la única manera de poder llegar a tener una normalidad. ¿no? Ya, ya sin saber en estos momentos, ya lo de normalidad, vamos a tener que definirlo más adelante, pero bueno, que para llegar a, a esa etapa de estabilidad. ¿no? Eh, Eva. Bueno, pues eh, yo, en relación a, a la vacunación y a, y a la ubicación de donde se van a empezar las vacunaciones, hemos estado un poco perdidos, ¿no? Esta semana. Porque si bien es cierto que que eh, ...la vacunación a profesores y, no, y personal docente de los centros educativos... ...sí que se realizaba en Esperanza sala y todos teníamos clarísimo que iba a ser allí... ...respecto lo, al resto de vacunaciones, pues eh, nos surgió la duda... ...porque en un principio se había anunciado que iba a ser el IFA... ...y luego posteriormente, en el último momento se dijo que iba a ser en el Toscar... Eh, ...es cierto que mucha gente se ha dicho a nosotros y nos ha preguntado... ...que al final, qué era lo que pasaba, qué había pasado... Que, por qué no se, estaba vacunando donde se había dicho un, no se iba a vacunar donde se había dicho en un principio... Bueno, eso es lo que nosotros decimos siempre de, de esa descoordinación, ¿no? Que, que está bien que empecemos a vacunar ya y que, que el proceso, pues que cuanto antes se inicie mejor, pero que precisamente pues, que se podían haber tomado medidas y haberse organizado la cosa un poco, pues mejor, ¿no? No sé en el último momento y cómo se está haciendo. Y luego sí que es cierto que, que bueno, que esa vacunación no entendemos, por ejemplo, cómo el fin de semana No se ha vacunado, ¿no? Se, se para como si hubiera descanso cuando aquí de lo que se trata es de, de vacunar cuanto antes. Eh, Ciudadanos habla de descoordinación. El Partido Popular pidió la pasada semana nada más enterarse que el, la, el, la vacunación iba a ser en el pabellón del Toscar autobuses para desplazar allí a la gente porque son en esta primera fase eh, 6.000 las personas eh, citadas entre hoy y mañana. Yo creo que, que es un sitio que tiene fácil acceso, eh, hay varias líneas de autobuses que, urbanos que, que llegan a, a, hasta allí o en, en la cercanía, y, pero bueno, que si se viera que es necesario, que hay que reforzar de alguna manera eh, el transporte de, de, de las personas que han de, que han de llegar allí, yo estoy seguro de que desde, la, desde nuestra... El Gobierno Municipal se valorará si se tiene que, que implementar algún tipo de, de medida adicional para a favorecer este, este desplazamiento, ¿no? Pero en principio es un, es un polideportivo que está eh, bastante accesible y que no debería de tener, tenemos el ejemplo de, de cómo ha sido ha transcurrido la vacunación eh, en el Esperanza Lag donde no se han producido ni aglomeraciones de personas, sino que, Ha tenido un circuito muy bien, la verdad es que hay que felicitar a los responsables, tanto desde el Departamento de Salud Pública como también del propio ayuntamiento y también de las organizaciones que han ayudado, como DIA, por ejemplo, ¿no? a que hubiera esa organización tan buena en la que las personas hacían muy poca espera, eh, en, en, se integraban en un circuito en el que iban... Eh, pues bueno, resolviendo el trámite administrativo llegando a su, al punto de vacunación la espera posterior y, y, y ha sido todo muy fluido imagino que va a ser exactamente igual en el pabellón del Toscar pero vamos que si hay que poner los medios que sean para suplir la, alguna carencia que se pueda apreciar que en estos momentos no, no, no se aprecia bueno pues eh, se realizará pues bueno, empezamos hoy <ríe> feliz así que No sé yo si dará tiempo a suplir eso, porque además se había dicho que iban a hacer en principio un par de días. Lo que sí que está claro es que al final, eh, y aquí bueno, pues, eh, todo depende de la Consejería de Sanidad y, lo, y nosotros lo sabemos, pero bueno eh, yo creo que hay que organizarse, eh, hay que tomar decisiones que sean correctas. No se puede tomar una decisión ayer y mañana cambiar por otra. Eh, cuando se dice que se toma una decisión y se pone a disposición, pues, de determinadas ubicaciones, yo creo que, y la gente ya se hace la idea de que va a ser ahí, pues, que, que sea en ese lugar y, por lo, y lo que estábamos diciendo, pues, con los medios necesarios para que esa vacunación sea lo mejor posible. De todos modos, bueno, pues, mira, contentos de que, de que empiece a vacunarse, porque cuanto antes eh, se vacune a un mayor número de población, mejor. Bien, pues la vacunación ha empezado hoy, eh, esperemos que vaya bien, nos da igual donde sea, pero que se haga Exacto. bien y que esté acelerada porque, por la cuenta que nos trae. Pero también hoy han empezado las obras, el equipo de gobierno ha aprovechado estas vacaciones escolares para empezar numerosas obras de mejora de pavimento en muchas calles del centro, que ya de por sí están colapsadas de tantas obras por el Plan Centro, Felipe eh, ¿Cómo vamos a poder eh, movernos estas eh, estos días de Semana San de, de Pascua de Pascua bueno, eh, por el centro? A ver, eh, al final eh… Esto es una dicotomía ¿no? eh, que se que, que nos plantea, ¿no? La gente, ¿no? la ciudadanía, quiere que se reparen, que las cosas estén bien hechas y, al final, hay que arreglarlas. Y eso supone también, también la realidad eh, administrativa de una, de una administración pública. Y es que son contratos que se adjudican por, el, por un global de obras y se tienen que, que, que hacer una detrás de otra. La Semana Santa, hay épocas en las que son más propicias precisamente para realizar este tipo de obras, porque... Eh, baja, por ejemplo, en este caso, eh, hay menos movilidad ahora en Semana Santa, no por las circunstancias que tenemos, sino porque no hay colegio, entonces esos desplazamientos que dentro de la ciudad son muy importantes, desaparecen. Esos desplazamientos que en algunos casos son cuatro veces al día, ¿no?, desaparecen. Entonces, esa bajada de la intensidad del tráfico nos permite afrontar mmm, con menos garantías de, de molestar a, a, a las personas que se van a desplazar eh, estas obras. Es evidente Que, que si queremos tener las calles en condiciones, pues en un momento dado eh, hay, que, hay, que, hay que parar el, el tráfico en esa calle, hay que parar los desplazamientos en esa calle para poder realizar esas obras de adecuación de, de, de la, del pavimento, del asfaltado. También quiero decir que no solamente en el centro, tenemos, estamos también yendo por todos los barrios y también en muchas pedanías, al final se está actuando en todo el término municipal, poco a poco año tras año vamos viendo cómo aumentamos la cantidad que se dedica precisamente a, a este tipo de inversiones que son de las más eh, requeridas por la población y, y con ello bueno, lo que hacemos es mejorar la calidad de, de, de, nuestro, de nuestras vías urbanas. Esto es en cuanto a la reparación de, de la, del pavimento de la calzada, que mm -hmm. es verdad que va a haber cortes parciales y totales en muchas calles mm -hmm. del centro a lo largo de la semana. Recomiendo a los conductores que se metan en la web del ayuntamiento porque ahí eh, sí. el, lo especial son muchas las calles y, y no las recordamos en estos momentos. Pero también hoy eh, la concejal, su, su portavoz, está, va a dar una rueda de prensa para dar los resultados de los informes arqueológicos que se han llevado a cabo en las obras de las plataformas únicas. Por eso aprovechamos que, que está usted aquí, Felipe, para ver eh, si, esos si esos resultados arqueológicos van a retrasar eh, el, el, el, la finalización de algunas obras ...de algunas de las calles céntricas de la ciudad. Yo tengo que decir que no he visto ese, ese informe... ...pero vamos que por lo que tengo sabido... ...no va a haber retrasos... ...la única en la que hemos tenido... Um, ...quizás cierta más importancia... ...en los restos encontrados... Que ha sido en Facho, aquí, justamente aquí, aquí, aquí, aquí al lado, eh, ya está, la Consellería ya creo que ha emitido su informe, las obras se van a reiniciar. Hay que recordar también que todas este, estas obras las estamos coordinando también con IWES de Elche, una cosa es IWES de Elche y otra cosa es el Ayuntamiento. ¿Con ello qué se hace? Primero se intervienen en esas calles a la hora de, de adecuar las canalizaciones de, de, de, agua, de, de aguas, ¿no? eh, Para mejorarlas si es necesario, para no tener que abrir dos veces. Y en el caso, por ejemplo, de Facho, A, eh, ...la obra que hay en este momento... ...es de Iwes de Elche... ...ahora ya van a, a, a tapar... ...pero el asfaltado lo realizará... Eh, la, ...la Concejalía de Movilidad... ...que es la que va a realizar la plataforma única... ...en este caso por ejemplo en, Car en Carrefacho... ...va a pasar como en la calle eh, Victoria que se va a señalizar, se va a, a, a marcar de alguna manera, ¿no? que sea eh, el recorrido de ese tramo de muralla que se ha descubierto. Bueno, que ha descubierto, en realidad hay un trozo de muralla que es visible permanentemente, con lo cual sabíamos que la muralla podía aparecer, ¿no? para que se, se destaque que ahí hay un bajo, existe eh, el antiguo recorrido de la, de la muralla que bordeaba nuestra ciudad. Por lo que dice, lo más significativo es la aparición de la antigua muralla sí. de, la ciudad, de la ciudad de Ilse. Eva, y desde Ciudadanos, ¿qué dicen con tantas obras de Plataforma Única? Porque sé que la polémica está en Virgen de la Cabeza. Sí, precisamente iba, iba a hacer alusión a Virgen de la Cabeza. Bueno, en primer lugar, en cuanto a lo que hemos hablado del tráfico, esta mañana el compañero... Felipe y yo hemos vivido en nuestras propias carnes ese, ese atasco porque nos hemos encontrado viniendo de camino para acá y hemos venido juntos y el tráfico era, era desmesurado, lo sabe él. Y bueno, pues esas son las cosas que pasan cuando, cuando hay obras o actuaciones en múltiples calles, de, en múltiples días del municipio. Y respecto a la calle Virgen de la Cabeza, las quejas que, que planteamos y además que nos trasladan muchos vecinos es. Eh, ...pues lo largo que se está haciendo el proceso... Eh, ...que parece que es la obra de nunca acabar... ...y que encima de todo es que tampoco... ...no vemos salida, ¿no? Porque al final... Eh, ni, ni, ...yo creo que ni el propio equipo de gobierno... ...sabe al final las decisiones que, que, de, que tomar al respecto... ...por los fallos que están habiendo con la contrata... ...y por los retrasos que están habiendo... ...por unos hechos o por otros... ...porque al final siempre son excusas... ...y siempre son eh, problemas que van surgiendo... ...pero el caso es que está ahí... ...lleva un montón de tiempo y bueno y todavía todavía no está finalizado con los problemas que eso conlleva a, a los usuarios eh, de la zona eh, Felipe, eh, Felipe eh, un, dos cosas ¿Se ha quedado atascado para venir Ay, para acá? Bueno, vamos a ver, había un, había un camión, vamos a decirlo todo correcto, había un camión de alumbrado, había un camión de alumbrado mirando, revisando las farolas, no, no. y por eso había un poco. Yo ya después, nos hemos separado y ya no sé exactamente lo que más bueno, adelante, pero pues en el caso nuestro había un camión de alumbrado. El tráfico no ha impedido que hagamos esta no. tertulia. Y sí. segunda, segunda cosa, virgen de la cabeza, ¿ustedes están dispuestos a sancionar o la, la empresa, la concesionaria, la adjudicataria... Eh, se merece una sanción por todos estos retrasos. ¿Y qué está ocurriendo con las palmeritas, las pobres palmeras de Virgen de la Cabeza? ¿Les está castigando la empresa adjudicataria con cementando eh, y ahogando de cemento las palmeras? Bueno, eh, lo primero, eh, vamos, yo estoy seguro de que vamos a tener que abrir un expediente de, de sanción a la empresa. Es evidente que ha habido unos retrasos que son eh, improcedentes y que lo hemos, no, no lo hemos negado. La empresa, no, no al principio por esas circunstancias que eran admisibles. Porque eh, el, ha habido problemas de, de, de COVID en las brigadas de, de, de la empresa que estaba trabajando allí y eso era admisible. Después, posteriormente, ha habido retrasos que, que no eran pertinentes o procedentes. La realidad también nos dice que, ante dejar la obra a medias para suspender ese contrato y volver a reiniciar un proceso de contratación, supondría un mal mayor a la ciudadanía que insistir y presionar y exigir a la empresa que acabara la obra eh, porque si no tendríamos que volver a un proceso que sería larguísimo y, es, y, y con la obra paralizada y no queríamos eso. Se está haciendo. Eh, en estos momentos lo que se puede, o sea, hay desplazamiento de vehículos por la calle, es decir, la calle no está, no está cerrada. Eh, tenemos que, tiene que acabarse el, el lo que es la finalización de aceras y un, algunos aspectos superficiales y en la cuestión de las palmeras pues es evidente. Que, que algo falla en esa empresa porque se le advirtió eh, de cómo debía procederse y, y ha hecho caso omiso de ello, con lo cual también, si en ese expediente de sanción que se pueda abrir, eh, de, pues también debe, ese elemento debe de, de tenerse en cuenta a la hora de sancionar, si es sancionable, pues yo creo que lo tendremos también en cuenta. Eh, a veces, eh, pues bueno, suceden estas cosas que no deberían de suceder pero vamos, es remediable, eh, la empresa lo, lo debe de remediar a, de manera inmediata, porque no es admisible que, bueno, que las palmeras estén hormigonadas, uh -huh. verdad. Eh, pues eh, ahora que estamos hablando del plan centro, eh, vamos a hablar de la peatonalización de la corredora, porque ¿qué? sabemos lo que ha dicho su portavoz, Esther Díez, usted supongo que, que la apoyará, pero usted también es concejal de comercio y está con la hostelería. sí. ¿Hay aquí una incoherencia? ¿Se puede apoyar a la hostelería y prohibir, incluso exigir, a su socio de gobierno que retire la primera terraza autorizada en la corredora? Bueno, a ver, nosotros estamos a favor de que haya actividad económica. Es el objetivo de, de la petrolización de la corredora y, de, y en realidad, del plan central en general que no solamente petrolizaciones, sino también mejorar eh, eh, los movimientos, no solamente en el centro histórico, sino también al otro lado de, de la Rambla del de, de Vinalopó, eh, es favorecer que haya mayor vida social, mayor vida comercial, y eso incluye la hostelería. Es evidente que sabíamos que, se iban a, que iban a haber negocios que quisieran instalarse ahí, y es evidente también que contamos con unos espacios suficientes para ubicar terrazas en la propia glorieta. Todavía quedan espacios libres en los que se pueden ubicar esas terrazas sin tener que estar eh, específicamente en la corredora. La corredora hemos visto que es una calle que en estos momentos eh, la ciudadanía utiliza eh, a todas horas. Y hay horas en las que el uso es masivo. Eh, o sea, si, si lo estamos viendo, se llena de gente, es una, un, se ha convertido en un paseo, que era lo que queríamos, en un paseo en el que la gente... Disfruta con tranquilidad, sin, sin, sin más problema que, que, que pasear por ahí. Y cualquier negocio que quiera instalarse ahí tiene a muy poca eh, distancia ubicaciones para poner esa terraza. Es lo que nosotros estamos defendiendo: que no es necesario tener esa terraza específicamente en la propia corredora, sino que en la propia glorieta ya hay espacios. Yo pongo un ejemplo de por ejemplo, eh, la, la, la Plaza de la Merced. En la Plaza de la Merced. Muchas cafeterías no tienen, la, no tienen la terraza en la propia puerta, sino que tienen la terraza en la plaza de la Merced, y, y bueno, son 10 metros, 12 metros, con lo cual no les supone nada. En este caso, eh, eh, eh, eh, lo que planteamos es lo mismo, que hay zonas que van a favorecer eh, ese, ese negocio, esa, esa terraza, y, y que, bueno, nos permitirían seguir manteniendo... Esa, ese, esa, esa calle, que es como, la, como nosotros la, la, la vemos ahora, que creo que vemos, creemos que se ha convertido en un símbolo de lo que podría ser nuestra ciudad, ¿no? De, de una ciudad mucho más amable, mucho más cómoda, una ciudad mucho más activa. Estamos viendo que hay no solamente esta cafetería, sino que hay tres negocios más que están eh, realizando obras en locales para, para, para abrir. Es decir, se ha invertido con mucha rapidez la tendencia... ...que había estática... ...porque no voy a decir que fuera descendente... ...porque los negocios habían encerrado ...pero iba, había una rotación más o menos... De número el número de negocios era similar en el tiempo... ...sino que hemos roto la tendencia... ...y esa estabilidad, esa, esa, esa estática... ...que había en, en, la, en la apertura de negocios... ...se ha cambiado a, a, a que hayan más, más negocios... ...en este caso... Vamos a darle opciones. Tiene opciones en la propia calle Trinquet, a la cual tiene acceso precisamente esta cafetería de la que hablamos y tiene acceso también a alguna otra zona de la Loreta, que no supondría ningún problema, Poder una terraza ahí. Eh, eh, Eva, eh, ¿ustedes desde Ciudadanos están de acuerdo con estas explicaciones? No, no me parece lo más correcto, y menos viniendo del concejal de... De comercio. A ver, en primer lugar, las mesas donde están ahora mismo en este momento, las mesas de este, de este local de negocio, creo eh, que no interrumpen el paseo a los peatones y a los viandantes para nada, porque además están pegadas a un lateral y yo creo que no molestan. Entonces, eh, aquí es que yo creo que hay una contradicción constante, porque en primer lugar eh, está diciendo el compañero que lo que se pretende es que, que, que hablan comercios, que… ...que es revitalizar el centro y por otro lado están intentando poner palos en las ruedas constantemente... ...a estos negocios que quieren abrir, porque lo primero que hicieron fue el primer día en cuanto se abrió la terraza... Eh, salir con una nota de prensa diciendo que no les parecía correcto y que no estaban nada de acuerdo en que se, en que, que se permitiese abrir negocios en esa zona. Yo creo que, que esa no es la forma de, de abrir el negocio a, a los viajantes, a los ciudadanos, al paseo, a, no sé, yo entiendo que, que pueden coexistir, y lo he dicho muchísimas veces, los peatones con esas cafeterías que no están en medio de la corredora, con lo cual lo interrumpen el paso, Y además que estamos potenciando pues, que venga gente tanto al centro como, co como a otras zonas, como bien ha dicho él, que, que se van a, pe a peatonalizar, que son zonas también comerciales, que las que tiene que haber eh, pues esa re revitalización, esos negocios que abran, pero que sin embargo, eh, vamos, es que el, el, los motivos que está diciéndome Felipe, lo primero es que no puedes eh, obligar a una empresa a que alquile un local determinado en un sitio o en otro en función de cómo le guste compromiso Yo creo que la, la empresa... Eh, ha decidido alquilar ese local para, para establecer ese negocio y, bueno, eh, lo que hay que hacer es que ya que estamos viendo que están floreciendo negocios y que se está empezando a tener vida la zona que está muy muy apagada y que estábamos viendo que era día tras otro le, los que se cerraban persianas de negocios, pues bueno, ahora que estamos viendo los negocios que empiezan a florecer, entonces empezamos otra vez a, a poner peros. Yo creo que lo que hay que hacer es apoyar a, a los comerciantes que lo están pasando muy mal, que venimos de una crisis muy grave y creo que ahora no es el momento de ponernos a decir si las mesas tienen que estar en esa calle o tienen que estar en la calle de al lado. Cuando ahí no molestan para nada. Y además la gente está contenta y lo dice. Hombre, está claro que no va a estar la vía llena de mesas pero creo que un punto intermedio se puede alcanzar y en eso eh, nosotros somos bastante claros al respecto. Yo, yo considero que en la corredora sí que se pueden poner mesas, siempre y cuando se respeten esas, esas zonas de paso, como se ha hecho con este local y me imagino que cómo se harán los locales que se, que se abran próximamente. Pues lo que ha dicho Eva, Felipe, es lo que ha dicho el, el portavoz socialista. Bueno, eh, eh, yo quiero recordar que esa, esa terraza conforme se instaló y conforme nosotros denunciamos, eh, tenía incluso estas dos, dos, dos filas de, de mesas y ante nuestra queja se recortó porque evidentemente invadía la corredora, es decir, con qué poquito ya se estaba invadiendo la corredora han tenido eh, aunque haya compañeros de gobierno que eh, pues no lo vean tan mal, han tenido que rectificar sobre lo que, está, sobre lo que se había puesto porque evidentemente molestaba en la corredora. Es decir, eh, no era un, un aspect, no, no, no, nuestra queja eh, vino muy bien dada cuando se ha tenido que mover la terraza en base a nuestra queja. Después, yo entiendo que ahora a todos nos parece bonita y exitosa la corredora, pero hay que recordar Y les lo recuerdo a la compañera Eva, que su partido estaba en contra de que petonalizáramos. Era con, junto con el PP, junto con Vox. Han estado eh, quejicosos sobre nuestras intenciones de petonalizar la Corredora de la Plaza de Vais, que había que esperarse, que no se podía realizar. Bueno, pues ahí está. En fin, hemos realizado una obra que ha beneficiado a toda la ciudadanía. Estamos cambiando el modelo de, de, de ciudad. Vamos hacia un modelo sostenible, un modelo que de verdad es para las personas. Y lo que vamos a hacer es cambiar coches por terrazas. Yo creo que ese es el concepto que debemos de tener en, en la cabeza. Oiga, si vamos a cambiar los coches por las terrazas, no sé si vale la, la, merece la pena realizar esa inversión. Entonces, como digo, tenemos ejemplos aquí en nuestra ciudad. Cualquier ciudadano puede ir a verlo y lo, y lo conocerá. En la plaza de la Merced tenemos cafeterías que están en una calle y que tienen la terraza en una plaza que está aledaña. Es lo único que estamos diciendo. Oiga, eh, en la glorieta quedan espacios suficientes para que esta, esta, cualquier negocio o estelería que se instale dé servicio. No tenemos por qué invadir la corredora. Entonces, siempre intentando evitar eh, eh, eh, precisamente eso, eh, el romper eh, eh, este, este símbolo en el que se ha convertido la, la corredora. Creemos que, que, que no va a suponer nada para la actividad económica de nadie el que tenga la, la terraza desplazada dos metros, tres metros o cuatro metros en el interior de la gorrieta, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, generar de ahí... Un problema, bueno, pues habrá opiniones y, y como, como todo. Pero nosotros, desde Compromís, somos bastante coherentes y, y creemos que, que nuestro deber es... Eh, apostar por ese modelo urbano que estamos ahora implantando y defenderlo de manera coherente en, en, en todos los aspectos en los que, pueda, en los que pueda, se pueda realizar. Eh, ¿Están ustedes, Compromiso, está participando en la redacción de la ordenanza que va a regular precisamente esa ocupación de la corredora? estamos eh, eh, pendientes de, de esa regulación. Estábamos viendo un, un borrador junto con eh, la concejala de Urbanismo y Aperturas y bueno, están discutiendo. Pues, en estos momentos es evidente que no tenemos la misma eh, opinión sobre cómo debería de regularse. Todavía tiene que pasar eh, por la Junta de Gobierno esta ordenanza. Vamos a ver eh, si dentro de este diálogo llegamos a un acuerdo que de verdad eh, bueno, acoja eh, pues, todo lo que creemos que se debe de defender en este modelo urbano y dé también satisfacción a las posibles necesidades de las diversas actividades económicas y sociales que se puedan realizar en la, en la corredora y en su entorno. Y, mientras tanto, la oposición estarán ustedes eh, viéndolas venir, ¿no, Eva? Bueno, bueno estamos pendientes cuando, cuando se nos dé traslado de, esa, de, esa, de ese proyecto, de esa ordenanza, porque me imagino que tendrá que pasar por la comisión, pues ya veremos. Lo que sí que está claro es que, al final... Eh, a mí me, me choca mucho lo que dice compromiso y si cambiamos coches por terrazas no hemos hecho nada. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que la gente pase, que salga, que consuma, eh, que los negocios florezcan o queremos eh, esa corredora simplemente para que la gente pasea, pase y que no haya consumo de ningún tipo? porque al final entonces esa revitalización de los comercios del centro, y usted lo debería de saber, que es el concejal de comercio, pues no sé dónde va, para. Y luego me hace gracia que siempre vuelva a lo mismo, es que Ciudadanos no quería que existiera la corredora. Nosotros dijimos que no era momento eh, tras la crisis, pero bueno, ahora que está la corredora no nos vamos a estar regalando las, las vestiduras con que está bien o está mal o no nos gusta. Ahora lo que tendremos que hacer es, ya que la tenemos, bueno, pues que funcione de la mejor manera posible y que todos estemos bien, que, que podamos convivir peatones, eh, familias, comercios, cafeterías, restauración, etcétera, sin ningún tipo de problema. Y yo no veo el problema, y lo sigo diciendo, no veo el problema a que haya una fila de mesas eh, en un lado, en un lateral de la corredora. Creo que la gente va a poder seguir paseando. Además, es que la gente está contenta y es lo que, lo que nos dicen. Lo que pasa es que el compromiso, pues bueno, no sé qué tipo de ciudad quiere. Yo sé que quiere una ciudad muy amable con las personas, pero es que creo que pueden convivir también los comercios. Antes eran los coches, ahora también son los negocios. Bueno, pues luego veremos qué echamos de esa convivencia pacífica que quieren. Pues eh, vamos a preguntarle otra cosa, Compromís, porque también hay otro debate abierto en estos momentos que tiene que ver con el centro y es el mercado central. ¿Ustedes están a favor o en contra de derribar ese viejo edificio? Bueno, nosotros lo que queremos es que haya, eh, un, el mejor, que haya un buen proyecto en esto, eh, que surja de este concurso de ideas que se va a plantear en el que combine los usos sociales, comerciales y de hostelería y evidentemente integre todos los restos arqueológicos y además eh, ponga en uso y valor los refugios de la guerra civil que deben de ser un, bueno, pues un, un bien... Al final, no solamente patrimonial, sino también turístico. Tenemos que poner en valor eh, lo, que, lo que en otras ciudades vemos, que es que su, su pasado eh, bueno, es un bien turístico y se utiliza para, para ello. ¿Qué será? Bueno, pues vamos a ver qué, qué exactamente qué es lo que nos proponen eh, en ese concurso de ideas para esa integración de, todos estos, de todas estas necesidades que tenemos al final eh, eh, en el entorno del mercado central y en base a ello... ...bueno, pues veremos a ver cuál es la, la mejor opción... ...que dé más satisfacción a todas estas necesidades. Eh, Quiere decir que... ...ustedes no ponen línea roja... ...a ese concurso de ideas... ...si sale una propuesta... ...en el que se contempla derribar el viejo mercado... ...ustedes estarían a favor... Vamos, ...si les gusta la propuesta. Vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que se propone... ...yo creo que, yo creo que primero de todo... Eh, eh, ...hay que examinar todos los, los, los aspectos... ...que he mencionado anteriormente hay que valorarlos y ver cuál es la mejor manera de, de, de integrarlos. Eh, el máximo de, de, de respeto que se pueda conseguir a, a todo ello y que, y que sobre todo, bueno, pues que, que, que dé ya definitivamente una solución a, a este entorno. ¿Ustedes ven, le ven valor arquitectónico, histórico a ese viejo mercado? Eh, ¿Cómo lo ve ese grupo de ciudadanos de defensa del patrimonio ilícita? ¿No? A ver, eh, al final, eh, nuestros eh, edificios eh, tienen siempre, todos, todos ellos, tienen un, un, un valor que siempre es el, el valor de nuestra memoria. Tenemos muchos edificios que han permanecido en la memoria, no todos, unos tienen un más valor, y otros tienen menos valor, otros tienen un valor más reconocido, otros tienen otro valor menos reconocido. Eh, esa, esa es la, la realidad, ¿no? Y las ciudades también, conforme van, eh, se van eh, construyendo y van, y van avanzando en el, en el tiempo, Bueno, van encontrándole, eh, van adaptando también su entorno y en este caso vamos a esperar a ver qué es lo que surge del concurso de ideas. Nosotros ponemos en valor todo lo que tenemos uh -huh. ahí y a partir de ahí que se decida qué es lo que, lo que merece eh, eh, o que de verdad debe de, eh, uh -huh. de, de, de continuar o lo que no debe uh -huh. de continuar. Bien, Eva, pues desde Ciudadanos, ¿ven positivo que no haya limitaciones a ese concurso de ideas, al futuro destino o uso que se le pueda dar a, a esa zona? Bueno, yo es que no creo que sea ni positivo ni negativo. Yo lo que creo es que ese concurso de, de, de ideas tendría que estar ya en marcha. Se anunció hace ya, eh, ya bastante tiempo que se iba... ...que se iba a promover este concurso de ideas... ...y hasta la fecha no sabemos nada... ...la última tertulia que tuvimos además en esta casa... Eh, ...la compañera de Felipe Sánchez este día... ...me decía que, que se estaba elaborando... Ordena, ...que se estaba regulando... ¿no? Para, ...para que ese concurso de ideas... pudiese salir a la luz cuanto antes... ...lo que pasa es que desde que ya... seguimos diciendo lo mismo... ...es un gobierno que no tiene transparencia... ...que no se nos informa de las decisiones que se toman... ...ahora de repente se ha pintado el edificio... del mercado central cuando no se sabe todavía... ...si se va a, pintar, si se va a tirar... Eh, ...qué es lo que se va a hacer con él etcétera. Y luego, otra cosa, la comisión del mercado central lleva sin convocarse desde noviembre de 2019. Yo ya sé que al equipo de gobierno no le gusta esa comisión y que, no hay que, y que consideran que no es necesaria, pero lo que tampoco es normal es que desde la oposición nos tengamos que enterar de todas las decisiones que se van tomando respecto a este, a este problema, porque al final hay que llamarlo como un problema, que es el del mercado central, eh, nos tengamos que enterar por la prensa, ...o que un juzgado les tenga que obligar a, a informarnos, ¿no? Yo creo que se debería convocar esa comisión, además lo pedíamos la semana pasada... ...y se debería explicar la, la, la, la toma de decisiones que se están realizando, ¿no? Se, se nos debería explicar eh, los pasos que se están llevando a cabo... Eh, ...ya no solo en este concurso de ideas, de ideas, sino cómo está la relación con la partida... ...con la concesionaria, cómo, cómo va el procedimiento, cómo esa restricción en qué, en qué momento se encuentra... Yo creo que, que es el momento de que el equipo de gobierno, Compromiso y Partido Socialista, den explicaciones y bueno, pues nos hagan un poco partícipes a la oposición de esas decisiones que toman. Y que entienda perfectamente que ese concurso de ideas es necesario, pero era necesario ya hace unos cuantos años, no ahora, en, 2019, en 2021. Hace muchos años que si se tenía la intención de acabar con este proyecto se podía haber planteado. Eh, Felipe, ¿usted puede dar explicaciones de por qué no se ha convocado esa comisión que solicita Ciudadanos? Bueno, eh, la, la comisión de, eh, no es potestad mía convocarla, con lo cual tampoco puede, puedo decir por qué po se convoca o no se convoca. Así que sí que es cierto que, bueno, que se convocará en el momento de, que corresponda, cuando se, de verdad se pueda dar eh, eh, información sobre los pasos en los que eh, se vayan a, a, a, a proceder a dar. Yo creo que en este caso no se puede alegar eh, que, que no hay transparencia por parte del gobierno porque el gobierno al final va informando de, de, de lo que va sucediendo son son hechos públicos no hay, hay vamos no hay no hay ninguna ninguna cosa oculta hemos dicho lo del concurso de ideas se está trabajando en él en cuanto se tenga elaborado cómo será ese ese que estamos en ello que vamos que va, va a ser yo creo que va a ser no voy a decir inminente pero en breve seguramente eh, vamos a, a dar a conocer eh, cómo, se va, cómo va a ser ese procedimiento y, y bueno, se informará, por supuesto, a, a los partidos de la, de la oposición, como, como no cabe de otra forma hacerlo. Bien, pues hay otro asunto. Eh, hemos visto el Consejo de Administración de Pimesa, cómo va avanzando en la regeneración del barrio de San Antón, donde se ha invertido mucho dinero público eh, para pues, eh, acometer... Una remodelación de todo un barrio con graves problemas estructurales, pero no es el único. Estamos viendo, como ustedes debatieron en el último pleno, la necesidad de una ordenanza para pues, evaluar todos los daños que hay en todo lo que es el parque inmobiliario de, del municipio. Vemos cómo hay quejas de vecinos de Porfirio Pascual, a los que se les ha exigido, son familias eh, humildes, a los que se les ha exigido remodelar, rehabilitar sus edificios, evidentemente tendrán acceso a ayudas públicas, pero ¿cuándo? Después de haber hecho la inversión, ¿y, y quién les ayuda a hacer esa inversión? ¿Qué está pasando en, en los barrios que realmente también necesitan una, un proyecto de regeneración como el del barrio San Antonio? Bueno, yo creo que ah, primero todo habría que valorarlo, ¿no? El, el barrio de San Antón es una, tiene una, ha una circunstancia muy atípica, con un largo recorrido hasta que se dio con una solución entre tres administraciones: el gobierno central, el, la Generalitat y el, y el ayuntamiento, y, y, y, y, y se le está dando solución en base a lo que, a lo que ya estamos, vemos, todos vemos, ¿no? Y es que la construcción de nuevos edificios en los que se van a realojar todos los vecinos y la, bueno, la reordenación urbana de, del barrio. Lo del pleno pasado, más que, más que era más bien que los edificios tienen que tener un informe de ambiental, ¿no? De, de, al final, tú... El, sí, la, ficha la, técnica, tiene que pasar la, la atención. Para simplificarlo, como los electrodomésticos, todos que tenemos que tener la A, B, C, D, ¿no? De, se nos tiene que categorizar energéticamente y hay unos objetivos también para que las viviendas sean eficientes energéticamente lo, y, y las nuevas viviendas ya deben de serlo, porque lo que se trata es que, al final... Una, eh, no afectemos al medio ambiente, porque un edificio, una vivienda que no es eficiente energéticamente afecta también al medio ambiente. Y luego eh, supone también una mejora de la propia calidad de la, de la vivienda, porque una vivienda que es eficiente energéticamente eh, aísla mejor, gasta menos y repercute también en los propietarios. En el caso de, de nuestra ciudad, pues tenemos que, que, al final, aunque somos una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años, tenemos también la primera, el primer crecimiento que hubo en los años, a partir de los años 50-60, y hay pues, viviendas que son bastante antiguas que evidentemente no, tienen hora, no cumplen ahora con esas cualificaciones ambientales. Eh, yo estoy seguro de que dentro de las políticas de vivienda que van a realizar tanto eh, la Generalitat como posiblemente el Gobierno, vayan a abrirse vías para que todo este, este parque de viviendas que hay que es tan antiguo pueda acceder a ayudas para precisamente eso, para conseguir eh, mejorar esa calidad de, de la vivienda, Habrá que ver cómo se establecen. Nosotros también, también tenemos eh, ayudas para, también para, para la, la rehabilitación re de, de viviendas y habitualmente también hay de, la, hay de la consellería. Habrá que ver si esas ayudas, como has planteado, eh, se quedan cortas o, o deben de llegar antes o deben de llegar después. Habrá que ver si el procedimiento es el más correcto para que, posiblemente, familias que en muchos casos son trabajadoras puedan hacer frente a, a, a eso que, al final, es una inversión en su, en su vivienda. Vamos a, yo creo que debemos que, que ahí se abre un, un, una línea en la que debemos de trabajar, sobre todo conjuntamente de todas las administraciones, porque al ayuntamiento, evidentemente, le, le sobrepasaría, eh, de, tanto presupuestariamente como, de, como, como técnicamente, ¿no? el poder eh, acometer todo el parque de viviendas de, no, de nuestro municipio, pero sí que creo que debemos de, de trabajar conjuntamente con otras administraciones para ver de la mejor manera que se abran, las mejores ayudas, que puedan ser tanto económicas como también técnicas, ¿no? para que se vaya mm, avanzando en la, en la resolución de los problemas que puedan haber en, en la tipología de viviendas que son tan antiguas. Eh, Eva, ¿consideras que es una prioridad seguir invirtiendo eh, ayudas públicas y presupuesto público, como se está haciendo en el San Antón, en el barrio de Los Palmerales, ahora con el derribo de edificios, en otros barrios también...? Mm, con viviendas afectadas por la mala calidad de los materiales en, con los que se construyeron? Sí, claro, que eso, además de eso es una, una, una prioridad del Ejecutivo en estos momentos. En cuanto a San Antón, por ejemplo, ya no se trata solo de los edificios, ¿no? de las viviendas, se trata también de la revitalización y de la reforma eh, genérica del barrio. El barrio es un barrio que está muy, muy deteriorado ¿no? y entonces pues, bueno, hay que intentar... Eh, que esas ayudas vayan también dirigidas a, al barrio en general, a la regeneración del, del área en, en sí, ¿no? No solamente de, pues de, de los edificios, la venta de las viviendas, etcétera, que es muy importante, pero, bueno, es que el barrio en general necesita una revitalización comple completa. Y luego, igual que con, pasa con el barrio de los Palmerares, también tenemos el barrio de la Puñalá, por ejemplo, ¿no? Eh, que, que son zonas... Eh, Son zonas que están muy antiguas, que están muy deterioradas, que se lleva reclamando además por asociaciones de vecinos durante muchos años esa regeneración urbana que, que es tan necesaria, ¿no? Y entonces, pues desde Ciudadanos ya lo hemos, hecho, ya lo hemos exigido en alguna ocasión y, y se ha planteado, se planteó en las elecciones y, y se ha planteado de manera continua. Yo creo que ahora mismo hay que, hay que focalizar el la vista en, en, en solicitar ayudas ...y en, en, en intentar regenerar todos esos barrios pues que por determinadas circunstancias... ...por la época que, en la que se construyeron, etcétera, necesitan un cambio urgente. Eh, hay otro tema, aparte de la regeneración de los barrios, eh, nos vamos al litoral... ...porque es una de las zonas ahora con, la, con los lunes de Mona, las más eh, frecuentadas... Eh, que el Partido Popular eh, pues pidió, les pidió a ustedes, al equipo de gobierno, hace unos días. Y es eh, crear una comisión eh, de expertos para ver si se puede recuperar esa primera línea de playa de nuestro litoral que está sufriendo una regresión como están sufriendo incluso más otros lugares del litoral valenciano. Bueno, yo... Eh agradezco al PP su interés ahora, ahora por el medio ambiente de verdad que, que agradecer que, que, que, que vayan, vayan viniendo a, a los parámetros que, que todos queremos tener ¿no? y es de protección del medio ambiente hay que recordar que ellos durante su gobierno bueno pues eh, eh, estuvo en peligro el fondo de la señeta por poner un ejemplo y hay que decirle que bueno, la mayor protección del, del litoral es el patibel contra el que ellos están en contra o sea, me, me hace gracia que un mecanismo que protege el litoral, pero de manera integral, y específicamente, específicamente las playas naturales, como son las nuestras específicamente las playas naturales que además, dentro del Patibel, éramos de las zonas más amplias, eh, protegidas eh, porque nuestro litoral es, es natural, salvo el trozo eh, o el tramo urbano de arenales es todas nuestras playas, son naturales, que eso también pues, tiene sus impedimentos para hacer una serie de actividades Y, y, y, y, y nos permite también tener unas grandes ventajas porque son playas que, que se quedan de permanecer y se han de proteger y precisamente el PP estaba en contra del Patibel estaba en contra de proteger esas playas yo pero bueno, agradecido de que, de que se bajen de ese carro y de que quieran proteger en, en nuestro litoral hemos sufrido dos, dos grandes eh, danas muy seguidas Y es evidente que eso eh, ha afectado al litoral, no solamente al litoral, también al interior. La dana, las danas han afectado también mucho al interior. Habrá que ver si esta tendencia que ya a, avisan los, los, los climatólogos, ¿no? que puede ser una tendencia que haya, no como estábamos acostumbrados, que hubiera una, una dana cada X años sino que incluso dentro de un año puedan haber varias danas, Habrá que ver, estudiarlo, no solamente por parte municipal, yo creo que también hay que verlo eh, tanto con costas como con la, la consellería como también con el, eh, con el gobierno de España, porque si, nuestro, si el cambio climático comienza a afectar nuestro, nuestro territorio de esta manera, habrá, habrá que ver cuál es la mejor manera de preservarlo, de los efectos del cambio climático. En este caso han venido una serie de ganas, Si hay que eh, eh, actuar sobre las playas, vamos a, a, evidentemente vamos a pedirlo. Y yo, en principio, bueno, pues agradecer de nuevo que el PP, después de no haber querido proteger la costa, ahora de verdad quiera protegerla. Eh, Eva, ¿estar en contra del patibel es estar en contra de la, como dice Félix Sánchez, de la protección de la, del litoral? No, no. Y ahí yo creo que Félix Sánchez se equivoca. Es que creo que, que, confunde, que confunde los términos o no sé, confunde las, las situaciones. A ver, el Patibel, eh, Ciudadanos también estaba en contra del Patibel porque afectaba en concreto a una pedanía de nuestro municipio, como es La Marina, y, y única y exclusivamente eh, Ciudadanos. Yo voy a hablar por Ciudadanos, no voy a hablar por los demás Ciudadanos. Lo que exigía el equipo de Gobierno era que hiciese una serie de alegaciones y que… Y que luchase por, por preservar la marina, sí, pero con esas posibilidades que se, que se pedían de, de realizar determinadas actuaciones que para nada iban en contra de, de, del medio ambiente o de la regeneración de, de esa zona de playas. ¿no? Yo creo que al final eh, lo que se pretendía era que se, que se permitiese la convivencia entre el desarrollo sostenible que se planteaba por algunos actores de la marina ¿no? con, el, con la protección de, de la zona de esas playas. Eh, de que disponemos en la pedanía. Yo creo que, que se está equivocando. De hecho, muchos compañeros suyos y en otros municipios eh, sí que es verdad que lucharon por esas, eh, por, eh, eh, para ir en contra del papi de él en determinadas circunstancias. Yo creo que no está reñido el, el proteger las playas, el proteger nuestro litoral, que es necesario, y estamos viendo que con, pues con los fenómenos meteorológicos que hemos tenido últimamente eh, pues están produciendo muchos problemas en la zona de las costas. Pero eso no quiere decir que porque se vaya en contra del patibel no se defienden estos principios, que creo que son necesarios. Además, yo creo que hay que exigirlo, que hay que intentar que tanto desde el gobierno central como desde el gobierno autonómico se, se creen partidas que vayan a proteger y que trabajen proteger la zona costera de, de nuestro municipio. Pero, pero no creo que eso quiera decir que porque se vaya en contra del patibel se va en contra de, de la protección de nuestras playas, ni mucho menos. Eh, Quedan queda muy pocos minutos, Felipe, eh, bueno. y me gustaría uh, hacer dos preguntas. Eh, ya que estamos en la playa y hemos hablado de Arenales eh, y de la regresión y de los destrozos que causan las danas, eh, ¿qué hay del hotel de Arenales? Porque el alcalde en las últimas declaraciones dijo que eso estaba casi ya hecho, se le iba a instar a la empresa a derribar esa parte eh, que no se legalizó. Bueno, eh, la empresa del Hotel de Ardenales está obligada a, a derribar eh, eh, toda la parte nueva que construyó. Al final lo que estaba haciendo era una reconstrucción eh, eh, a escondidas de, de, de toda la estructura, eh, creando una estructura nueva. Y todo eso tiene que, que, que, que, bueno, se tiene que derribar y se tiene que, devolver, que volver a su objeto original. Y al final su objeto original es un edificio que está en ruinas y como tal eh, pues deberá de ser eh, íntegramente. Derruido, no hay más, más salida. Al final, eh, nos encontramos en, una, en un complejo laberinto burocrático en el que Costas, eh, de, del Gobierno de España, está en contra de, de ese hotel y lo ha estado. Eh, eh, en los tribunales les dieron eh, a, a, la, a la empresa del hotel una, un, un aliviadero en el año 2015, cre, creo recordar, Por ahí se agarró, pero incumplió totalmente lo que podía hacer. Es que, claro, es que eh, no tiene... Es, es un edificio que, con la estructura eh, original, mmm, es inviable. Que es lo que le permitían. Entonces, eh, eh, la, solu la solución es, pasa, pues, pues que nosotros vamos a exigir que, desde que, se, que se cumpla esa sentencia que se exija y si no que se haga de oficio uh -huh. la, eh, el, el derribo de toda la estructura nueva. Y la segunda pregunta, hablando de zonas que están ahora siendo muy transitadas, el pantano, ayer mismo había mucha gente en el pantano, ¿cuándo se va a declarar paraje natural municipal? Pues eh, estamos trabajando en ello, no sabría decirte exactamente en qué plazo eh, vamos a tenerlo. Nos gustaría evidentemente... Que a lo largo de. de este, que antes de que acabe esta legislatura, lo de tenerlo eh, declarado es un objetivo, porque al final, eh, y los solicitantes, solicitantes, lo estarán viendo, muchos de ellos. Eh, lo está, están descubriendo gracias precisamente al sendero que se, que, se, que se realizó, están descubriendo el valor paisajístico y ambiental que tiene eh, el pantano y todo su entorno, y creo que es, merece esa protección, ¿no? Tenemos que, que, que, que darle esa protección, ampliar eh, precisamente los grandes valores que tiene Elche, son precisamente eso, que somos una, una de las grandes ciudades del Estado que está rodeada de eh, parajes naturales diversos de, de un gran altísimo valor ecológico. Pues se lo estaba preguntando porque Compromís, la anterior legislatura, eh, ustedes asumieron las competencias de medio ambiente y en esta también, ¿no? Sí. Así que, Eva, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo valora usted la gestión medioambiental de Compromís? Bueno, eh, estamos a, me, a mitad de legislatura y, como bien ha dicho, están trabajando en ello. Se han hecho cosas, porque es verdad, no hay que negar la evidencia, se han hecho cosas, pero bueno, quedan todavía muchísimas cosas que hacer. Eh, sus compañeros en las Cortes Valencianas también tienen mucho que decir, porque hay muchas competencias y muchas actuaciones que, que derivan de allí. Y, y desde Ciudadanos nosotros lo que vamos a exigir es que esos parajes naturales que se mantengan eh, de la mejor manera posible. Y yo aquí quería hacerle también un llamamiento a, a, a, a, a Felipe, eh, es, en ...la zona del pantano... ...todo el sendero está muy bien... ...pero luego cuando sales de, de allí... ...te vas a, a una zona muy conocida... ...y que ha sido... ...muy visitada durante muchísimos años... ...por los ilicitanos y además que... ...que es muy importante... ...como una la zona donde se encontraba el chopo ilicitano... ...y eso es totalmente abandonado... ...totalmente abandonado... ...yo no sé si Felipe ha pasado por allí recientemente... ...yo fui hace un par de semanas... ...y, y da, da pena... ...de, de, de ver que tenemos una especie que es única y que está en una zona que, que en, un, en otra época fue una, una zona muy transitada y muy visitada y que ahora mismo está completamente abandonada. Es vergonzoso eh, ver el estado en el que se encuentra. Yo no sé si has estado feliz, pero es vergonzoso. Y está al lado del pantano. Bueno, pues eh, yo agradezco a, a Eva y también agradeceré al Grupo de Ciudadanos en el Scores, que en todo lo que sea, A ...ayudarnos a asegurar la protección de nuestros parajes... ...ellos estén a favor... ...después vamos a intentar mejorar la conservación de, de, de todo el entorno... ...yo como anécdota diría que precisamente hace poco estuvimos allí... Eh, ...el Departamento de Medio Ambiente participamos dentro de una actividad que hay a nivel estatal en la que fuimos a, fueron allí los, todos los compañeros y nosotros eh, tanto la concejala de Medio Ambiente como yo mismo también allí es estuvimos allí limpiando de... parte del entorno Y haciendo allí, recopilación y categorización de, de los tipos de, de, de y la chopes. verdad es que lo que tenemos que no, no de, de, de los residuos y restos y basura ah, vale, que, que deja la gente en el pantano, sí. no en la zona de los no, tropos no y titanos. Y también hay lo que, que hay que hacer un llamamiento de que tan visitada que es, y estos días que han ido, y volveremos a ir en el segundo lunes de mona. Bueno, porque también respetemos el entorno, sí. que nosotros mismos, los mismos eh, ciudadanos eh, podemos respetar el entorno y que eh, hay una norma muy básica, eh, llévate todo aquello que hayas traído. Entonces, eh, y, eh, y con eso mejoraremos eh, bastante sí, los parques naturales. pues lo hemos hecho. La oposición hmm. le dice a usted lo que debe mejorar y usted también le dice a la población... <risa> Eh, cómo debe eh, pues cuidar nuestro sí. entorno natural. Es necesario. Pues muchísimas gracias, Eva Crisol, por participar. Gracias a vosotros. Muchas y, gracias. Y gracias, Felipe Sánchez, también. Muchas gracias. Muchas gracias. Tele Radio Marca, 101.4. La radio de Elche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 Teleelch Radio Marca la Glorieta con Rosmaría pues continuamos aquí en el programa La Glorieta. Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a los que nos siguen a través en esta segunda hora. ...a través de la señal de Teleel de nuestra televisión... ...hemos comenzado La Glorieta a las 9 de la mañana... ...y lo hemos hecho con esa tertulia política de todos los martes... ...donde ha estado el concejal de Compromís, Félix Sánchez... ...y la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol... ...y ahora en esta segunda parte... ...comenzamos con la entrevista que tenemos preparada... ...vamos a hablar... ...de los sindicatos con representación municipal... ...porque se han juntado... ...excepto los mayoritarios... ...comisiones obreras y UGT... ...para exigir al equipo de gobierno... ...que paralice... ...todos los procesos electivos... ...que afecten a las plazas ocupadas... ...por los interinos... ...con más de tres años de antigüedad... ...consideran... Pues que estos funcionarios están en fraude de ley y que llevan años reclamando que las administraciones públicas los reconozcan como fijos por haber vulnerado la ley al no sacar a concurso sus plazas en los tiempos marcados por la legislación. Pues bien, para hablar de este asunto tenemos con nosotros a Julio Albadalejo. Él es el presidente de la Junta de Personal y miembro de uno de los sindicatos que eh, han iniciado estas movilizaciones. Muy buenos días, Julio. Hola, buenos días a todos. Bien, eh, ¿qué es ser un funcionario interino en fraude de ley? Bien, eh, en fraude de ley está todo aquel interino que lleva en el puesto más de tres años, sin que su plaza haya salido para ser ocupada por funcionario de carrera. Ese es el concepto de funcionario o de, de empleado público en fraude de ley. La Administración está obligada, por su propia normativa, a sacar todas las vacantes en un plazo máximo de tres años. En el caso de los interinos del Ayuntamiento de Elche, de larga duración, pues obviamente han incumplido su normativa. O sea que han estado ¿cuántos años? Más de tres años ocupando una plaza sin que haya salido su convocatoria. Y consideran ustedes que ahora que el equipo de gobierno ha decidido pues, ofertar esas plazas que han estado ocupadas, plazas vacantes, en, al fin y al cabo, que han estado ocupadas de forma provisional, ustedes habrán dicho que no, que esas plazas ya tienen eh, propiedad, que son los interinos, que deben ser automáticamente para ellos. Eh, bien, sí. sí eh, una vez que se vulnera la normativa... Eh, los, los jueces pues son los que deben de dictaminar eh, la situación de, de cada empleado. ¿no? En el caso de los de larga duración, interinos de larga duración, estamos hablando de empleados municipales de, en muchos casos, de 10, 20 años, inclusive. Eh, en su inmensa mayoría, pues de, de, de edad ya avanzada, mayores de 50 años. También, en, en gran mayoría, es eh, la mujer la que está ocupando estas plazas. Bien, todo esto nosotros lo tenemos presente y, obviamente, el que ha incumplido la normativa es la Administración Pública. No la han incumplido los funcionarios interinos, de ninguna de las maneras. Por lo tanto, es la Administración la que tiene que solucionar el problema. ¿Cómo se soluciona una situación irregular? Pues hay varias vías y nosotros pues, queremos sentarnos y hablar de ello encontrar la vía más eh, respetuosa con la normativa española, con respeto pues, al principio de igualdad, mérito, capacidad, transparencia, seguridad ju jurídica en, el, en las oposiciones y concursos. Pero también, como dice la normativa eh, europea, el acuerdo marco eh, establece que tenemos que, que combatir los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada, que es el caso de los interinos de larga duración del Ayuntamiento de Elche. ¿Cómo se combate? Pues en primera instancia creando una figura que no existe en la actualidad, pero que nosotros proponemos y que se está debatiendo en el Congreso en Madrid, se está debatiendo como iniciativa legislativa que es establecer una vía extraordinaria ¿no? de acceso a la función pública como eh, personal fijo, pero no funcionario de carrera, pero evidentemente asimilable al funcionario de carrera en, to en todos los derechos y obligaciones que, que tiene adherido eh, la condición de funcionario de carrera. En esa situación, pues nosotros nos estamos moviendo y pedimos, pedimos al ayuntamiento que no dé un paso que luego sería muy costoso de, de volver atrás. Y es convocar eh, pues las oposiciones eh, de plazas que están ocupadas ya por interinos de larga duración. ¿Aún no se ha convocado sí. ninguna oposición todavía de, de, de esas plazas ocupadas por los interinos? Están, están en marcha. Ya Bien. tienen algunas, como son las de escuelas infantiles, eh, ya están, ya tienen fecha para, eh, para realizarse la primera prueba. Obviamente hay interinas ejerciendo ya de, de profesoras de educación infantil. Pero, que, de pero qué problema eh? hay siempre para, a pero las interinas siempre tendrán más puntos que cualquier otra persona que venga de fuera, ¿no? A la hora de realizar sí. los exámenes, ¿qué sí. problema entonces hay eh, eh, sí. con ellos? Sí. ¿no? sí, sí, el problema radica en que ha vulnerado la normativa la administración pública, ¿no? Y yeah. entonces eh, sacar ahora eh, por vía de concurso-oposición, que es como lo tenemos establecido en Elche. Obviamente hay una fase concurso, eso es así, yeah. en la cual pues se valora la antigüedad, la experiencia, ¿no? Y la formación de todos los empleados. Pero hay A muchos, esta... ya, pero Julio, eh, hay muchos interinos, hay muchos funcionarios interinos de otras administraciones públicas sí. que han tenido que hacer las oposiciones. Eh, porque los del sí, ayuntamiento. Sí, sí van a tener una solución distinta a la de interinos que han estado a lo mejor más de 20 años ocupando una, una plaza y al final han tenido que pasar por una oposición con 50 años. Han tenido que estudiar y, y sacarse la oposición. Eh, ¿Por qué los del ayuntamiento van a tener me, una solución distinta? Sí, nosotros lo que estamos pidiendo a, al equipo de gobierno es que eh, no dé un paso difícil de deshacer. ¿no? Después. Y es convocar las las pruebas selectivas eh, y obviamente pues eh, corremos el riesgo de que algunas interinas o interinos pues no consigan sacar la plaza, ¿no? Después de haber estado ejerciendo ese puesto durante 15 o 20 años. Pero Esa no lo consiguen porque han regular pero porque van a eh, si no lo consiguen es porque suspenden los exámenes, las pruebas. ¿No? Sí, sí, lógicamente, sí, sí. ¿Sí? Habría otras personas pues, con mayores habilidades, mayor destreza, mayor capacidad. ¿no? Personas, pues, eh, en gran medida, serían eh, personas jóvenes. En gran medida, consideramos que esa sería pues, una forma eh, pues, de rejuvenecer la, los, eh, los funcionarios. ¿no? Pero, obviamente, estamos creando un, una injusticia con estas personas que se ha vulnerado la normativa. Quien tiene la obligación de cumplir la ley es la propia administración. Y nosotros pues queremos poner sobre la mesa esta irregularidad. Y vale. creemos, de verdad, que hay solución a, a este conflicto. ¿Cómo? Por la, el mismo EDEP el Estatuto Básico del Empleado Público, uh -huh. establece una figura, la figura del concurso, como una medida extraordinaria para acceder a la condición de funcionario. Yeah. ¿no? Pues por esa vía del concurso, en la cual puede participar cualquier persona, ¿no? pero con concurso no habría una prueba selectiva ya que han demostrado su capacidad durante todos los años que han estado ejerciendo. Uh -huh. Entonces, eso uh -huh. lo ponemos también sobre la mesa. ¿Y por qué, ¿no? ¿Y por qué no, no les apoyan? Ustedes lo piden, son en concreto cuatro sindicatos lo que lo piden. ¿Por qué sí. eh, se han desmarcado comisiones sobre las UGT, que son los mayoritarios? Bien, nosotros somos respetuosos con la decisión que han tomado estas organizaciones sindicales. ¿eh? Eh, creemos que cada uno debe de decidir eh, pues el camino que quiere tomar. Eh, en este caso, lo debatimos dentro de la Junta de Personal, fue ampliamente debatido y eh, se votaron se votó dos, dos propuestas. Una era la de pedir eh, la paralización de los procesos electivos, ¿no? Con, eh, hasta que la, el gobierno español pues de, establezca una medida para solucionar este problema en, en el ámbito de toda de, de, de toda la nación no sería una medida solo para elche lógicamente eso hay que solucionarlo a nivel nacional eh, y, y la otra propuesta que se votó también pues fue la de eh, acelerar todos los procesos selectivos durante este año 2020 no lógicamente negociando nuevas, eh, las bases de la manera pues, más eficaz posible para defender los derechos no solo de los interinos, sino también de toda la ciudadanía. Esa propuesta recibió el apoyo exclusivamente de UGT y comisiones obreras y la de pedir la paralización hasta que el Gobierno español desarrolle una normativa ¿no? que dé solución al problema que han generado ellos, pues esa, esa otra recibió el voto favorable de la mayoría de la Junta de Personal. La mayoría viene representada ya, con en los eso, cuatro sindicatos uh -huh. que hemos convocado um, las reuniones. Pero con eso están ustedes, eh, va, vamos a hablar eh, de, de qué, qué, qué oferta pública de empleo es la que están paralizando, porque ¿cuántos funcionarios interinos hay ocupando plazas con más de tres años de antigüedad en fraude de ley en el Ayuntamiento pues del podemos. Chile. Los números exactos los tiene recursos humanos, ¿no? Y esa información, pues, no se nos facilita. ¿eh? Eh, nosotros hacemos una estimación, una estimación que viene rondando, pues, los 250 funcionarios y funcionarias internos. Entonces, estamos Bien. hablando de que ustedes están pidiendo paralizar eh, una oferta pública de empleo que podrían ofertar, pues, una gran cantidad de plazas, ¿no? Hasta que se resuelva eh, en el Congreso... En eh, las cortes españolas se tiene que resolver esto y, y somos conscientes del, del problema que podemos generar. Pero somos eh, conscientes de es, ello, pero es también es verdad. Pero el Congreso, esto, ¿Sí? ¿cuánto tiempo podríamos estar hablando? ¿De cuánto podríamos? De meses, de años. Ya, las, las iniciativas eh, legislativas están en marcha y están siendo apoyadas por distintos partidos políticos. No voy ahora a nombrarlos ya. porque no. No corresponde, ¿no? Pero sí que es verdad que ten, en, en todo este eh, mare magnum ¿no? de información que manejamos nosotros, pues nos ha llegado una noticia favorable, precisamente, a, a la solución que proponemos. ¿eh? Y es, dentro del Parlamento de La Rioja, se aprobó el pasado 31 de marzo de 2021, o sea, hace eh, fechas muy recientes, para todos los empleados públicos de la Cámara... ¿eh? la condición de fijos a todos los funcionarios que hayan permanecido desempeñando sus funciones durante un periodo ininterrumpido de al menos cinco años. Ellos lo han establecido en cinco años. Bien, con los mismos derechos que rige para el funcionario de carrera. O sea, hay un, una comunidad autónoma que ha legislado en la línea de preservar pues, el derecho adquirido de, de estos funcionarios interinos de larga duración. Por lo tanto, tenemos un precedente sobre la mesa. Lógicamente, afecta solo a La Rioja. ¿no? Bien, nosotros queremos que se desarrolle a nivel nacional para dar una solución pues, de equitativa, ¿no? que no se pueda crear situaciones diferenciadas entre una comunidad y otra. ¿Hay que esperar unos meses? Pues posiblemente sí, ojalá se haga en breve plazo, pero los tiempos no los controlamos nosotros. Lo que pedimos al ayuntamiento es que paralice las convocatorias hasta que se resuelva desde Madrid este, este problema. Vale, sabemos lo que piden, sabemos quiénes lo piden. Y ahora, eh, ¿cómo? Eh, porque ustedes eh, se han reunido ya con el concejal de Recursos Humanos o van a plantear movilizaciones, bien, ¿cómo lo van bien, a hacer? Sí, Bien, eh, las movilizaciones será un recurso pues, que tomaremos si los interinos afectados nos lo pidieran. ¿no? De momento, nosotros hemos empezado con eh, una reunión que tuvimos en el mes de agosto del año pasado con el concejal, en el cual fue sensible a la problemática de los interinos de larga duración y eh, esa sensibilidad pues, la ha cambiado. Recientemente ha decidido vía presiones, no sabemos quién es ¿no? ni quién ha podido presionar al concejal, pero él, él, él como portavoz del equipo de gobierno, lógicamente. Suponemos siempre que es una decisión tomada en el foro de, de la Junta de Gobierno local. Deciden, pues, que hay que ejecutar la oferta de empleo público ¿no? y lanzar en, en lo antes posible las distintas convocatorias. Bien. Nosotros le pedimos inmediatamente al concejal que se reúna con nosotros, con los sindicatos, que estamos a favor de la paralización de los procesos hasta que se resuelva la problemática. Eh, el concejal ha accedido a volver a hablar con nosotros y esa reunión tiene fecha, será mañana. Será mañana por la mañana sobre estas horas, precisamente. ¿eh? Esperamos avanzar. No somos, somos conscientes del problema, de la gravedad y de la profundidad que tiene. Pero es verdad también que hay un agravio contra estos empleados públicos que tenemos que resolver. No podemos ahora tirar eh, a las bravas y lanzar todas las convocatorias creyendo que lo estamos haciendo bien. Se vende muchas veces desde los ámbitos políticos que se crea empleo con las ofertas de empleo público y es una, es, es una opinión engañosa. Ese comentario no se ajusta a la realidad. Siempre en la inmensa mayoría de los casos, detrás de cada oferta de, un, de una plaza, hay un interino que ya la está ocupando uno o muchos años, como es el caso que estamos ahora at atendiendo, ¿no? el que tenemos sobre la mesa. Claro, estamos cambiando en, en, en, los trabajadores unos por otros, porque alguien va a ir a la calle. Ya está ejerciendo sí. ese puesto pues, durante unos años. Eh, bien. Con lo cual, la idea de que, que, que creamos empleo es engañosa. Cambiamos el empleo, en todo caso. Pues, Julio, estaremos muy pendientes a la reunión de mañana. Eh, ya estaremos siguiendo. Ojalá podamos dar buenas noticias ¿no? y apuntar a la mejor solución, a la que contemple pues, todos, todos los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos y, sobre todo, sobre todo el respeto a la normativa. Son los legisladores, los legisladores son nuestros políticos. No es un ente que, venga, que caiga del cielo, ¿no? Eh, no, son seres humanos políticos que son los que están dedicándose a modificar las normas. Eh, cuando ellos incumplen su propia normativa, eso no puede caer en saco roto. Eh, que hubieran sacado las plazas en tiempo y forma cuando correspondía. Deben ahora de asumir su responsabilidad, lo que nosotros le estamos pidiendo. Y la forma de solucionarlo, insisto, es sentarnos y hablar. Pues muchísimas gracias. Esperamos que llegue. Esperemos. ¿Eh? Muchas gracias, ti, Julio Alvaro Mari. Alejo. Hasta luego. Hasta luego. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmarie Alonso. Pues antes de la ronda de noticias, vamos con una voz masculina, vamos con la música que también tenemos seleccionada, con Quique González, cantante rockero español, con su Daikiri Blues. Vamos a recordarlo. Tiembla la lúd en alumbra resucito con tu latido cualquier motor cualquier motivo Pekeia Emoción Un viejo amor Aquel vestido Que nunca Te pude comprar Lo habías entendido Mal Otra vez Dat het een beetje de verdad lo estabas empezando a creer. contigo tengo un permiso especial siempre que esta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 5.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues ya son las 10 y 32 minutos de la mañana y es tiempo para la información local. Hoy nuestros compañeros de los servicios informativos se encuentran movilizados porque ha comenzado, ya lo hemos dicho, desde primera hora de esta mañana, esa vacunación a los menores de 65 años en el pabellón polideportivo del Toscar. Allí se encuentra nuestra compañera Marga García, que no sé si habrá podido llegar por las obras que se están realizando en distintas calles del centro. Marga, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Pues sí, vamos de camino a ese pabellón del Toscar, donde hoy y mañana vacunan a los ilicitanos que nacieron en el año 56 y 57, ya de cara a esa vacunación más humanista que comenzará posiblemente... ...a mediados del mes de abril, aunque como dices, la verdad es que el centro está lleno de obras... ...y ha sido difícil llegar, y es que durante este martes habrá un eh, bueno corte... Eh, ...tanto en el Diagonal del Palau y Puente de Altamira, solo dejan habilitado un carril para el, el tráfico rodado... ...debido al fresado tanto de Diagonal del Palau como de Puente de Altamira y re se recomienda como vías alternativas para acceder de este a oeste de la ciudad, de la avenida de la Universidad, y del alcalde Vicente Quiles hacia el puente del ferrocarril. Estos cortes seguirán eh, los eh, próximos días, también con trabajos de asfaltado, precisamente en el diagonal del Palau y también en el puente de Altamira, pero bueno, iremos informando día a día sí. de estos cortes de tráfico. Sí, porque ma mañana hay más, hay más. Nos lo, ha, nos lo ha confirmado el concejal de Comercio, Felipe Sánchez, eh, esta mañana aquí en la tertulia eh, política de los martes. Eh, Marga, y hoy, como es martes, tenemos eh, la Consejería de Sanidad actualizado los datos del COVID en el Che. Pues todavía no tenemos esos datos actualizados de hoy martes, esos datos que corresponden al número de contagios entre el jueves y el domingo pasado. La última actualización fue la que, la que hizo la Consejería de Sanidad el pasado viernes, que eran los datos del, entre el lunes y el miércoles pasados, y la cifra eran de 20 contagios nuevos, ya hacen 23.297. Tenemos que lamentar un fallecido más, la cifra ya asciende a 255. Es decir, sí, la tasa de incidencia se mantiene igual está ahora en 26,6 por cada 100.000 habitantes. Habrá que esperar algunos días eh, para ver el efecto que durante esta Semana Santa habrá dejado en, en los datos eh, y en, sobre los contagios de COVID en, en el Che porque en otros puntos de, del país vemos que la cifra va subiendo, el, la incidencia. Así que es importante acelerar esa vacunación, importante el, la noticia que vais a cubrir, como también lo son el resto de las noticias, porque hoy martes tenemos, eh, por ejemplo, tenemos a la concejal de movilidad informando de las obras de las plataformas únicas. Eh, ¿Terminarán pronto? ¿Finalmente... Eh, esa rueda de prensa, también se esperan los resultados de los informes arqueológicos Finalmente se podrán desbloquear algunas obras que, que llevaban y sufrían retrasos, Marga Eso es, sí, la edil de movilidad y también el de mantenimiento estos días informan tanto de las últimas actuaciones en plataformas únicas en el centro También de esos informes arqueológicos que se están llevando a cabo Y además de actuaciones ...de renovación de agua... ...así que una rueda de prensa importante... ...unos para conocer en cómo se encuentran estas obras... ...y también el estado de, de esos informes arqueológicos... Que se, han, ...que se han llevado a cabo... ...pero no será la única rueda de prensa... ...porque además el Edile de Derechos Sociales Mariano Valera... ...presenta el Certamen Literario por la Igualdad... ...y los actos con motivo del Día del Pueblo Gitano... Y, además, la edil de participación Purivives firma el convenio entre el ayuntamiento y la Federación de Vecinos, además de, por supuesto, ese inicio de la vacunación en el pabellón del Toscar. Y en unos minutos entrevistaremos a Ramón Abate, el concejal de Seguridad, para ver cómo fue ese primer lunes de Mona que tuvimos ayer, con los parajes y el litoral atesados de gente, y también cómo ha funcionado el dispositivo especial de Semana Santa por parte de la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil. Eso será en unos minutos, así que volvemos de nuestras vacaciones, Marga, Con más trabajo. A tope, sí, sí, a tope. Pero bueno, con muchas ganas que siga poco a poco esa campaña de vacunación con el objetivo ese que siempre bueno, marca el alcalde que para verano esté al menos el 70% de la población inmunizada. Pues parece que podamos conseguirlo. Lo veíamos muy lejos en el mes de marzo, pero si las vacunas llegan, como están anunciando, que están llegando a la Comunidad Valenciana, pues la aceleración de la vacunación de este proceso eh, va a ser también una realidad. Pues muchísimas gracias, Marga, por informarnos de las obras de la vacunación y de las previsiones informativas para este martes 6 de abril. Volvemos a escucharte y a verte eh, a la una. Hoy. Eh... Volvemos, sí. Eso es, volvemos a la una aquí en los informativos de Telelet Radio y Marca, pero por supuesto en nuestra página web toda la información actualizada de ese primer día de vacunación en el Toscar y también en nuestras redes sociales y por supuesto esta noche en el Telení todas las imágenes de esta jornada. Pues mu eh. muchísimas gracias, Marga. Hasta luego. Ey, que, Hasta luego, Rol. Que lleguéis pronto al toscar, al polideportivo hasta luego, hasta luego. y nosotros eh, continuamos esta ronda de noticias lo vamos a hacer ahora con la información eh, pues, eh, deportiva eh, hubo empate en el último encuentro del Elche Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol sale reforzado tras su empate frente al Betis en el Martínez Valero. Un partido disputado de tú a tú, muy igualado y donde no se notó la diferencia presupuestaria ni clasificatoria del Eurobetis, que es quinto clasificado. El Elche eh, tuvo la capacidad de reacción para remontar el gol de Borja Iglesias, transformado desde el punto de penalti, gracias a una gran jugada de Tete Morente que... Eh, terminó marcando Peremilla que está de dulce, segunda titularidad consecutiva con Escrivá y segundo gol, ya lleva tres en lo que llevamos de liga y se lo va a poner difícil al técnico blanquiverde que para el partido frente al Huesca recupera al goleador Lucas Boye Un empate para seguir sumando, para seguir creciendo, para seguir compitiendo y para seguir manteniendo puesto de permanencia. Sin duda, clasificatoriamente hablando, es importante de cara al difícil compromiso que va a tener el viernes contra el Huesca de Pacheta. Fran Escribá. Bueno, la clasificación no es que no sea importante, sí que lo es, pero es cierto que estamos muchos equipos muy cerca, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea sumar, pues nos acerca al objetivo. Al final necesitamos todavía bastantes puntos y es verdad que todavía hay bastantes partidos. Respecto al partido del viernes, evidentemente no va a ser definitivo en ningún sentido, porque lógicamente ni aunque ganábamos nosotros íbamos a conseguir una ventaja importante o si fuese al revés, pero claro que es importante, está algo la verás por medio, que nunca sabes si puede venir bien. Y luego que somos dos equipos, yo creo que una tendencia buena, porque ya lo hablaremos lógicamente durante la semana de ellos, pero sí que creo que el Huesca es uno de esos equipos que en los últimos dos meses ha mejorado ¿no? y, que, y que por el camino ha conseguido muy buenos resultados, incluso alguno que no ha conseguido ha estado cerca de tenerlo, con lo cual lógicamente va a ser un partido muy muy difícil porque nos jugamos mucho los dos. Pues los dos equipos ahora mismo marcan el Elche, la zona de permanencia y el Huesca que abandona eh, la posición de colista y marca la zona de descenso. Solo están separados por dos puntos, mientras que Eibar y Alavés, que volvieron a perder, se han colocado ahora como penúltimo y último consecutivamente. El partido del viernes será, sin duda, una auténtica final para los blanquiverdes en el duelo en el que se van a enfrentar los dos mejores entrenadores del Elche Club de Fútbol en el siglo XXI, Pacheta y Fran Escriba. Para ese encuentro, Escriba recupera a Lucas Boye y presumiblemente también a Pablo Piatti, el argentino que se perdió el choque frente al Betis por molestias musculares. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y ya cerramos con Vicente Bordonando, Bordonado esta ronda de noticias. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Malvandía Continúa la variabilidad climática. Hoy con el poniente y una masa de aire cálido se dispararán las temperaturas, mañana se desplomarán y es que llegará una masa de aire frío desde el interior del continente europeo. Durante esta madrugada cielos despejados, temperaturas nocturnas que han vuelto a bajar en el sur del Candelx, mientras que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 13 grados, 9 grados en Derramador, en Valverde, 10 grados en La Valla, en Maitino, en El Alte, 12 en Torrellano y en Santa Pola una mínima de 13 grados. Hasta las horas centrales del día, primeras horas de la tarde, esperamos predominio de cielos despejados, viento en calma, puntualmente flojo de poniente por la tarde irá girando a componente suroeste y finalmente a componente sur. Hoy se disparan las temperaturas máximas que aquí en la ciudad podrían superar los 27 grados, en el sur del Camp de Elche, rozar los 30 grados. Mañana miércoles se retira la masa de aire cálido, llegará una masa de aire frío desde el interior del continente europeo, viento moderado de componente este, de levante, rachas que podrían alcanzar los 50 km por hora, paso de abundante nubosidad y como consecuencia de ello, desplome de las temperaturas máximas que van a rondar los 15 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 grados. Jueves, viernes, paso de abundante nubosidad, viento flojo, puntualmente moderado de levante, temperaturas que tienden a recuperarse, valores en torno a los 18 grados y para el fin de semana mayor inestabilidad atmosférica con algunas precipitaciones de carácter débil. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues estamos ya en la recta final, en los últimos minutos del programa La Glorieta. Son las 10 y 43 y como ya hemos anunciado al principio, vamos a terminar con ese balance sobre ese dispositivo, dispositivo especial de la Policía Local puesto en marcha durante esta Semana Santa. Y para ello tenemos con nosotros al concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abat, a quien damos la bienvenida. Ramón, muy buenos días. Hola, buenos días. Ramón, además de ese dispositivo, hoy... Hoy ha comenzado esa vacunación a los menores de 65 años. Eh, no, era una vacunación que se, se pensaba que iba a ser en el Esperanza Lag, eh, por aquello de que se ha vacunado al profesorado y al personal no docente. ¿Por qué se ha cambiado? ¿Por qué Sanidad o ustedes han ofrecido otras instalaciones distintas al Esperanza Lag, a la Consellería de Sanidad, para continuar con esa vacunación masiva? Sí, en un principio ofrecimos el pabellón Esperanza Lag. Eh, hay que recordar que se hizo. Eh, ...con dos semanas de anterioridad a la fecha prevista... ...porque hubo esa suspensión de la, del suministro de AstraZeneca... ...hasta que la, la Agencia Europea de Medicamento dio el visto bueno... ...lo que pasa es que teníamos un, una pequeña contingencia prevista... ...que era que para esta semana el, el parquet, el suelo de la pista del Ferozalac, eh ...tiene que ser cambiado, va a ser cambiado... ...y por eso ofrecimos como plan alternativo el pabellón del Toscar... ...que cumple los mismos requisitos... ...cumple también las mismas características... ...y por lo tanto no iba a suponer ningún problema añadido... ...a lo que es la movilización extraordinaria... ...que se está haciendo para los, en este caso... ...los que tienen 65 y 64 años de, de, nuestra, de nuestras dos áreas de salud... ...y por lo tanto, eh, finalmente Sanidad decidió que este pabellón... ...cumplía con todos los requisitos... ...y ya se está empezando desde primera hora de esta mañana a suministrar esta vacuna que está transcurriendo con mucha normalidad, con mucha organización y, sobre todo, de manera rápida y ágil, eh, las personas que están yendo tienen que aguardar poco tiempo en escuela porque rápidamente los profesionales sanitarios les suministran esta vacuna con una perfecta armonía y coordinación. Eso es lo que vimos en el Esperanza Lag. Eh, ¿Y qué va a pasar con el Polideportivo del Toscar? porque va a ser entonces la instalación, las instalaciones para que toda la población pasemos por ahí, la de Elche, o nos van a trasladar a la institución ferial alicantina, ¿cómo está ese ese la asunto? institución ferial alicantina está prevista por si recibimos mayor cantidad de dosis de la vacuna? Eh, se pueda hacer la vacunación masiva a la población. Ya parece ser que en este mes de abril estamos recibiendo eh, en toda España y en la comunidad valenciana el número de vacunas pactadas con, con, las, eh, con los laboratorios, con las farmacéuticas, y de seguir el ritmo, el ritmo, el crecimiento en la distribución de las dosis, pues rápidamente pasaremos a la institución federal de Alicantina, donde todo está también diseñado y planificado para que se pueda hacer esta vacunación masiva a toda la población y que ojalá más pronto que tarde podamos decir que esa inmunidad de grupo ya se ha hecho efectiva y que podamos encarar eh, el verano o lo que viene después del verano con una cierta y una mayor tranquilidad. ¿Usted tiene datos entonces para el optimismo? ¿Podríamos llegar a esa, al 70% de la población inmunizada para este verano? Eh, ayer mismo la ministra de Sanidad y la consellera también Ana Barceló comunicaron que si las farmacéuticas seguían con, eh, en las próximas semanas con el envío que han hecho esta misma semana, sí que podremos llegar a ese ritmo de, de vacunación de durante el verano prácticamente la inmunidad de grupo poder alcanzar a un 70% de la población. Por lo tanto, eh, eh, desde... Tanto Generalitat como el ayuntamiento lo que se ha demostrado es que estamos preparados, eh, somos capaces y tenemos organización, medios y recursos para poder hacer tanto en estas instalaciones eh, deportivas o de eventos que se convierten en pabellones de vacunación masiva como en los centros de salud que también eh, se sigue vacunando, eh, en este caso con la vacuna Pfizer, a los, menores, a los mayores de 80 años, en este caso a los mayores de 80 años. El, la vacunación evidentemente es la carrera que hemos comenzado y que queremos ganarle al coronavirus. Eh, usted es el concejal de seguridad y el dispositivo precisamente especial de Semana Santa ha sido para, para poder darnos ventaja, para poder frenar esa entrada de la cuarta ola que dicen, bueno, que dicen no, que vemos que está llegando ya en los países vecinos y en algunas comunidades autónomas del país cuya tasa de incidencia pues va aumentando. ¿Cómo cómo está Elche en estos momentos? El che, la verdad que en estos momentos estamos en una posición muy buena, estamos con una incidencia eh, acumulada en el número de contagios muy buena, eh, estamos por debajo de, de, del alto riesgo, estamos en torno a, a 42, 43 eh, ciudadanos eh, con positivo por cada 100.000 habitantes, por lo tanto son datos eh, muy buenos comparados con, con otras comunidades autónomas o con el conjunto del país. Hay que recordar que hay algunas comunidades autónomas que ya están cerca de, de esa incidencia acumulada de 300 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, significa que, que eh, los valencianos y los valencianos hemos hecho un ejercicio de sacrificio, de responsabilidad, que también en esta Semana Santa eh, se ha seguido así, eh, porque somos conscientes de que tuvimos una tercera ola muy negativa eh, tuvimos un, un inicio de año eh, muy negativo y que hay que ser conscientes que la carrera, como bien has dicho Ross, se gana con esta vacunación y mientras llegue esta vacuna a, a la inmunidad de grupo, eh, con esas restricciones que tenemos que hacer en el día a día, en nuestras relaciones sociales y en nuestra forma de entender eh, la vida como la entendíamos antes de, de la pandemia. Sí, pero hay un temor y es el efecto de la Semana Santa, porque aunque estemos en una tasa muy baja vemos que va creciendo ligeramente en las últimas semanas. Eh, se, refleja, ¿Se puede reflejar ese incremento en las sanciones que ustedes han que la policía local, porque en concreto el balance que nos han pasado han sido de 350 propuestas de sanción lo que la policía local ha registrado durante esta Semana Santa. ¿Lo considera ¿Mucho lo considera poco? ¿Cuál es la valoración que hace? La valoración que hacemos desde la Concejalía de Seguridad, desde la Policía Local y también la agrupación de voluntarios de protección civil es que mayoritariamente, una vez más, la sociedad ilicitana, el pueblo de Elche, eh, sigue respondiendo con mucha responsabilidad y con mucho civismo a todas estas restricciones. También el clima ayuda. A, ...a que haya esa mayor movilidad... ...cuatro días de fiesta que hemos tenido... ...en este puente de viernes a lunes... ...donde se ha podido favorecer... ...esa movilidad, pero sobre todo... ...el hacerlo en espacios abiertos... ...el hacerlo en espacios naturales... ...pues, eh, y aún así... ...también en estos espacios naturales... ...con todas las medidas de seguridad... ...con la mascarilla puesta... ...y guardando la distancia social... ...pues hace que... ...que podamos estar... ...en una cierta ventaja con respecto a otros territorios donde son más laxos a la hora de aplicar estas restricciones. Eh, y en cuanto al número de sanciones, pues eh, sí, son, son importantes, pero en comparación con la movilidad que ha habido en estos días, pues eh, eh, es un número mínimo de personas que desde el primer momento, desde el primer momento eh, parece como que la cosa no va con ellos y se saltan estas restricciones y creen que ellos son inmunes ...ante lo que les pueda pasar con el coronavirus y ahí está la policía local... ...para enmendar esas actitudes y proceder a esas sanciones... ...incluso también eh, para proceder a sancionar a una quincena de personas... ...que han decidido en esta Semana Santa saltarse el cierre perimetral... ...de sus comunidades autónomas y venir a, a la comunidad valenciana... ...cuando saben perfectamente que no estaba permitido". Eh, son entonces 15 sanciones por saltarse el cierre perimetral. ¿Y cuáles son los incumplimientos más eh, abultados, los más frecuentes que se han producido durante esta Semana Santa? Sí, pues ahora mismo es lo que tiene que ver con el uso de la mascarilla. Eh, son eh, más de un centenar de propuestas de sanción de personas que no llevaban la mascarilla en vía pública o que la utilizaban incorrectamente. Hay que también ser conscientes que de nada sirve llevar la mascarilla puesta por debajo de la nariz ...o por la barbilla, la mascarilla hay que usarla correctamente en todo momento... ...y también en lo que tiene que ver con el incumplimiento del toque de queda... ...a partir de las diez de la noche... ...también con casi otro centenar de propuestas de sanción... Eh, ...pues hay que destacar eso de que esto es una carrera de fondo... ...es una maratón que estamos viendo la luz al final del túnel... ...y que hay que seguir siendo conscientes, y responsables de que el virus sigue ahí, de que lo podemos tener controlado si nos aplicamos todas estas restricciones y estas medidas y recomendaciones sanitarias y por lo tanto, eh, pese a la fatiga pandémica que, que ya se está mostrando y que todo el mundo está harto y está cansado, pues tenemos que dar un último empujón para poder salir victoriosos uh -huh. de, esta, de esta batalla. El dispositivo seguirá eh, durante esta semana por aquello de que todavía nos queda ese segundo lunes de Mona. Sí, el dispositivo se mantiene y se incrementará el lunes de la semana que viene, el 12 de abril, la festividad local de San Vicente Ferrer y prestando especial atención a lo que es eh, la, los espacios naturales como el pantano o el club de Galván o lo que son nuestras costas que también hay previsión de una mayor movilidad hacia estos espacios de, de concurrencia y de especial interés. Pero repetimos una vez más, apelamos una vez más a ese compromiso, a esa responsabilidad de que se puede pasar un día relajado, de que se puede pasar un día con las personas convivientes, eh, pero siempre en todo momento eh, respetando las medidas eh, sanitarias, las recomendaciones y que eh, seamos también muy conscientes de que el virus está ahí y de que en cualquier momento nos, se nos puede contagiar y y complicarse la, la vida y complicarse la situación bastante. Las 350 sanciones eh, nos ponen de manifiesto el trabajo de la policía local. Usted, cuando presentó el dispositivo, dijo que las patrullas tenían el material suficiente como para cortar los accesos en caso de aglomeraciones. ¿Ha habido necesidad en algún punto de nuestro municipio de cortar los accesos? También hablaba de la misma corredora, playas o, o montaña o pantano. ...no ha habido, no ha habido que utilizar esta, al final... Eh, ...esta necesidad de, de tener que cortar ningún acceso... ...porque también sí que hubo en todo momento... Eh, sí. ...controles a las entradas y salidas de, de estos espacios... ...para informar a la gente en todo momento también... ...de cómo estaban los aforos eh, para que no hubieran... ...esas aglomeraciones y que se pudiera disfrutar... ...de una forma escalonada, mm -hmm. por lo tanto... No ha habido que hacer uso y eso también pues, eh, eh, dice, mucho, dice mucho de ese comportamiento tan cívico y tan responsable que está haciendo la ciudad de Elche, la ciudadanía, el pueblo de Elche en todo momento en esta pandemia. Si la situación continúa como hasta ahora, ¿qué va a pasar con las restricciones el 15 de, de abril? ¿Hay previsión de que se relajen aún más? ¿O cómo, y ¿Qué información tiene? Yo creo que el presidente de la Generalitat lo ha dicho, claro, eh, no podemos relajarnos porque en el momento que se relajan las restricciones empieza a subir el índice de contagios. Hay que ser conscientes de que esto es una batalla de fondo, de que ahora lo importante es salvar vidas y hay que salvar vidas con esa vacunación masiva. Cuando ya se esté en un número de personas considerable eh, con esa, por lo menos, al menos con la primera dosis, ya será el momento de de aliviar esas restricciones y de permitir la apertura de esos espacios que ahora mismo están restringidos. Por lo tanto, eh, es cuestión de, de esperar, es cuestión de evaluar y es cuestión, sobre todo, de no tener prisas. Las prisas suelen ser malas consejeras y el camino que iniciamos después de la tercera ola de la Comunidad Valenciana de, de mucha responsabilidad y de mucho control, ...sobre la pandemia tiene que guiarnos... Hasta, ...hasta el final del camino... ...hasta que podamos decir que la situación ya ha totalmente controlado. Pues nos quedamos con ese dato, del buen comportamiento de la población, la buena organización de sanidad en la vacunación, que ha empezado hoy a los menores de 65 años en el Toscar, y tiene información de si, porque es hoy y mañana para los de 65 y 64 años, ¿tiene información de si van a seguir llamando a más eh, población siguiendo esa, esa progresión? Para esta semana está prevista esta franja de edad, también en los centros de salud al 20% aproximadamente de los mayores de 80 años que aún tienen que recibir esa primera dosis y a lo largo también de esta semana nos irá informando la Consejería de Sanidad cuando pasa a llamar al siguiente grupo de edad, que serían las personas que tienen 63-62 años y que nos digan la ubicación de, de dónde se va a hacer esta vacunación masiva, también en función de las dosis que se puedan recibir por parte de las farmacéuticas. Pues estaremos pendientes. Y un último dato. No recuerdo, eh, ¿usted también tiene las competencias de tráfico o no? No, esa ah. es mi compañera <risa> Esther Díez. Se ha quien, librado. Quien, se ha ¿Quién tiene entonces? el área de movilidad. <risa> no, no, es que se le quería preguntar si ha tenido mucho trabajo la policía local con todos los cortes de calle previstos para esta, durante estos días y que han empezado hoy. Bueno, eh, <risa> siempre se ha aprovechado también. Eh, la semana de que no hay... Eh, colegios eh, para, para sí. dar este acelerón, este impulso a, al asfaltado en la zona centro uh -huh. eh, por lo tanto cuando no hay colegio la movilidad eh, interna eh, de las personas en vehículo se reduce eh, considerablemente y eh, por lo tanto no han habido mayores retenciones a lo largo de la mañana eh, sabiendo con antelación de que no hay actividad escolar y por lo tanto iba a haber menos movilidad Pues muchísimas gracias Ramón, hemos llegado ya al final, eh, quedan dos minutos para las once. Muchas gracias y evidentemente nos quedamos con ese mensaje, hay que seguir respetando todas las normativas por muy cansados que estemos. Así es, buenos días y muchas gracias a vosotros también por la labor que hacéis de poder eh, divulgar eh, todas y cada una de las medidas que se toman por parte de las administraciones públicas. Gracias Ramón Abad, concejal de Seguridad Ciudadana.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 Pues lo dicho, nos vamos. Quedan segundos para las 11 en punto y ya está con nosotros Rosa Lucas para realizar su programa Entre Amigos. La Glorieta vuelve mañana miércoles, 7 de abril. Hasta entonces.